El sumario de 1898 la verdad es que ha sido bastante complicado desde el principio, complicado sobre todo porque ha estado sujeto a los a la evolución de, de cada momento político. ¿no? Ya se sabía que era un proceso de persecución del independentismo y de persecución en realidad del movimiento popular vasco y esto se ha confirmado al final, este eh, final del proceso se ha producido... Eh, en un momento posterior al fracaso del proceso para la resolución del conflicto y en un momento en el que el gobierno español lo que quiere es criminalizar y castigar a, a bueno, pues al movimiento popular y a la izquierda aversal precisamente por no haberse rendido en este proceso, ¿no? Yo creo que eso es lo que se ha visto y las detenciones, el final la sentencia que se ha producido, que todavía no se conoce, ¿no? Y las detenciones preventivas o como se les quiera llamar que se han producido unidas a otras detenciones como las de gente de la nacional, de gente del movimiento juvenil, etcétera, etcétera, lo que demuestra es que ahora mismo el gobierno español está en una puesta en una escalada represiva terrible y que lo que quiere es cerrar las puertas a cualquier solución política y castigar a la sociedad vasca, porque la sociedad vasca ha dicho no ...a una rendición, ha dicho no a una solución en falso y lo que ha dicho es sí a una solución política que verdaderamente pueda resolver el conflicto. Yo creo, por tanto, que estamos ante un hecho extraordinariamente grave porque se quiere castigar y se quiere dar un escramiento a toda la sociedad vasca eh, para obligarle a aceptar una falsa solución. Y, en mi opinión, es muy importante que la sociedad vasca no caiga en esta trampa y defienda eh, el derecho a decidir en el futuro y, por tanto, una solución basada verdaderamente en resolver el problema político de fondo. Porque si no se hace, no sería una solución y no serviría absolutamente para nada. En un eh, artículo de opinión que escribías eh, la semana pasada, eh, bueno, venías un poco a comparar eh, la actual justicia española con lo que ha podido ser Eh, bueno, en otras épocas de su historia, eh, con la Inquisición, etc. Eh, aquí hay un problema de fondo que es el de la naturaleza del nacionalismo español. Siempre se suele decir, o algunos están muy interesados en decir que hay un conflicto entre nacionalistas y no nacionalistas, eso es falso. Aquí hay nacionalistas vascos y nacionalistas españoles. Lo que pasa es que los nacionalistas vascos defienden un modelo de nación eh, desde la adhesión, desde la voluntad, desde, desde el derecho a decidir, pero los nacionalistas españoles son enemigos del derecho a decidir, lo suyo es la imposición, España existe y punto y quien lo cuestione va a acabar la cárcel, ¿no? Ese es el espíritu de la inquisición, el espíritu de la cruzada, ¿no? La España eterna, la España con un valor incuestionable y la inquisición, la cruzada, todo ese todo ese espíritu como castigo para quien se atreva a cuestionarlo, ¿no? Y en eso no ha cambiado el nacionalismo español, en lugar de aceptar un debate democrático, lo que hace es eh, recurrir a sus esencias, eh, aquello de criminalizar a quien piensa de manera diferente y además con una crueldad terrible, ¿no? Por eso yo creo que hablar de la inquisición del siglo 21 es definir bien lo que está lo que está ocurriendo. Porque además esto es tan terrible que se ha condenado, en el caso del 1898, se ha condenado por integración en ETA, ni más ni menos que por integración en organización armada, a organismos y a, y a personas que defendían la no violencia como mecanismo para la defensa de objetivos políticos. Esto es una barbaridad terrible, ¿no? Y nos recuerda lo que era la Inquisición, la Inquisición que era un mecanismo de represión en la que había una excusa, un enemigo, algo criminalizado... Tipo. podía ser la brujería, podía ser el protestantismo, podía ser eh, los musulmanes o el judaísmo, pero en realidad eso se criminalizaba, se criminalizaba, perdón, se satanizaba, pero el objetivo era reprimir ...con esa excusa a todo aquel que no se sometía al poder, ¿no? Eso hacía la Inquisición en el siglo XVI ¿eh? y por eso quemaba gentes de la montaña de Navarra acusadas de brujería... ...cuando en realidad lo que eran eran defensores de la independencia de Navarra frente a la conquista española y por eso en el siglo 21 defiende, eh, procesa, mejor dicho, y castiga a personas que defienden la no violencia... ...incluso a personas que están formando parte de movimientos populares acusándoles de formar parte de ETA... ...con la misma lógica, ¿no?, con la de reprimir todo aquello que no, que no coincide con su proyecto. Bueno, de hecho, eh, la semana pasada, eh, bueno, José Luis Alcoró nos contaba cómo, eh, contaba, ¿no?, cómo para él era muy significativo que se haya condenado eh, a personas que han defendido la vía de la desobediencia civil... ...como una alternativa a lo que podría ser hoy la confrontación eh, armada o como vía bueno, para, como vía soberanista. Eh, ¿Tú crees que también han intentado cerrar un poco esta esta vía? Parece paradójico, ¿no? Le están diciendo que sin no, no, no, no se utiliza la lucha armada, todo es posible y ¡pum! De repente, eh, bueno, ustedes vienen con una de esas, ¿no? Encarcelando a gente que defiende la desobediencia civil como método de, de lucha. Bueno, en todo esto yo creo que hay una, una contradicción terrible que es, eh, es en realidad la, la imagen de la debilidad de la posición española no eh, yo creo que, que hay un hay una voluntad detrás de todas estas eh, de todas estas eh, eh, zarpazos represivos ¿no? que es la de ofrecer la imagen de un estado muy fuerte ¿no? pero es todo lo contrario ¿no? porque ¿qué es un estado fuerte en europa en relación a su a, a su a su cuestión identitaria y a su forma de estado pues podríamos pensar en holanda en holanda o Cualquier otro estado de estas características que no tiene un problema interno nacional, digamos, ¿no? Eh, un Estado como el español Que tiene semejante problema Que reprime a la gente que, que, que toma esa serie de medidas No es un Estado fuerte Es un Estado que tiene un problema muy grande ¿no? Y en esa misma medida Es decir, de que estas supuestas Demostraciones de fuerza Lo que son las demostraciones de debilidad Ocurre lo mismo a nivel argumental ¿no? Si lo que se pretende es eh, castigar Si lo que se pretende es en definitiva Deslegitimar a aquellos que piensan Que la lucha armada es legítima ¿no? O que eh, no hay otra manera De defender determinadas eh, formas O determinadas ideas que la lucha armada, si lo que pretenden es deslegitimarlos, con estas sentencias lo que hacen es darles argumentos. Porque claro, si no se pueden defender una serie de ideas de manera pacífica, de manera no violenta, de manera democrática, etcétera, etcétera, porque quien lo hace acaba en la cárcel, ¿qué conclusión esperan que saque la gente? Yo creo que le están logrando lo contrario a lo que pretenden efectivamente. Bueno, ha existido un debate y, por ejemplo, ELA ha criticado públicamente eh, el hecho de que esta convocatoria se hubiera hecho, siempre según ELA, dejándolos al margen. ¿no? Bueno, sin perderse demasiado en este debate, yo creo que quien ha querido ha tenido oportunidad de, de, de manifestarse y de expresarse, ¿no? Por supuesto, eh, no es lo mismo una actitud de la que, aunque debiera, a mi entender, haberse sumado hasta, hasta o haber participado de una, de una convocatoria conjunta, eh, si bien no lo ha hecho, yo creo que ha hecho unas críticas fuera de lugar, por lo menos es cierto que se ha manifestado por su cuenta, lo cual es algo a tener en cuenta, eh, me da la sensación de que hay otras fuerzas políticas cuyo comportamiento es mucho más grave, porque dicen estar en contra de estas medidas, pero luego ni se movilizan en contra ni están dispuestos a renunciar a beneficiarse de ellas. Esta es una cuestión muy importante. Es muy fácil decir que se está contra la ley de partidos, es muy fácil decir que se está contra la legalización, pero otra cosa es renunciar a beneficiarse de los resultados de esta política de legalizaciones y de la ley de partidos. Y aquí hay partidos que tienen concejales y tienen votos gracias a que existe la ley de partidos. Y esta es una reflexión que tienen que hacer esas esas fuerzas políticas. ¿no? Por tanto, a mí me parece que estamos ante ante una situación en la que cada cual se está desenmascarando y se está vindo, quién realmente está en contra de estas medidas represivas y quién con la boca pequeña más crítica, pero en el fondo no está dispuesto a hacer nada contra ellas. Yo creo que, que es un momento en el que la agresión es tan grave y es tan claro que es una agresión contra el conjunto de la sociedad vasca, no contra la izquierda, brutal, contra sectores determinados, contra el conjunto de la sociedad vasca y en definitiva contra la esperanza de que la sociedad basca decida libremente su futuro. Yo creo que la agresión, como digo, es tan grave que no hay ninguna excusa para quedarse en casa y para no participar en las movilizaciones de protesta. Y quien busca excusas se está retratando a sí mismo. Yo creo que esto es así de claro. Hoy leía unas eh, declaraciones de Pati Zamaneta, bueno, pues, eh, criticando este tipo de actuaciones represivas, diciendo que venían desde... Eh, desde una parte de la juridicatura y desde la derecha española, yo interpreto que también una forma de quitar al peso al PSOE, gobierno socialista del medio y diciendo bueno, pues que de cada las elecciones que hay que intentar eh, conseguir el mayor de, el posible de votos para apuntar al gobierno socialista en Madrid eh, quizás Nafarro Abay está intentando también desvincular al PSOE de esta concepción eh, represiva eh, de cara también, bueno, pues a legitimar un poco su discurso que es de pactar con el, con el PSOE. Bueno, yo creo que que Euskalerria tiene que tiene que responder a esta situación con dignidad yo creo que sobran las actitudes miserables... ...las actitudes eh, la, de quienes juegan a pequeña... ...quienes han dejado la dignidad a un lado... ...yo creo que no nos van a dar lecciones... ...ni nos van a enseñar el camino... Eh, ...yo creo que, que, que aquí no vamos a solucionar nada... ...con gente que no tiene otro horizonte... ...que ser como sea consejero del gobierno... De ...navarra, a mí eso me parece patético... ...el PSOE ha hecho dos cosas terribles... ...desde el punto de vista de Euskal Herria, ...y más específicamente de Nafarroa... ...en los últimos meses... ...una ha sido poner fin al proceso... ...impedir una solución política y por ello, y en lo referente a nafarroa mantener a Anafarroa en, en, en manos de, de la derecha... Con ese, con ese resorte, con ese instrumento eh, que favorece los intereses de la derecha, que es el amejoramiento. Es una cosa terrible que ha hecho. Y la segunda es, en la misma línea, eh, mantener a UPN en el gobierno de Navarra y permitir que la derecha más terril esté gobernando Navarra ahora con el acuerdo del PSOE. no Eso es, eso es lo que ha hecho el PSOE con, con Nazarro en los últimos meses. Y Nazarro Abay, en lugar de darse por enterada de lo que ha hecho el PSOE, lo que hace es mendigar que por favor el PSOE de algo y no se olvide de ellos. Yo creo que Que esto, estas actitudes rastreras estas actitudes eh, en las que la dignidad queda a la altura del barro no van a traernos ninguna solución no van a así no así desde luego eh, arrodillándose no va a conseguir nada eu galerría yo creo que, que lo que hay que hacer es es levantar la cabeza y hablar con dignidad y defender desde luego planteamientos claros aquí lo que corresponde a la sociedad vasca es decidir libremente su futuro y eso es eso es de lo que se tiene que hablar y eso es lo que lo que se tiene que garantizar aquí la cuestión no es si eh, mendigar o cómo hacer para que el PSOE no no pierda las próximas elecciones esa no es la batalla para Euskal Herria la batalla para Euskal Herria y el reto para Euskal Herria en mi opinión es que como digo se reconozca y se garantice que lo que ocurre en Euskal Herria sea lo que las ciudadanas y los ciudadanos queramos libre y democráticamente y eso no lo va a garantizar este PSOE no lo va a garantizar porque ha tenido oportunidad de hacerlo o por lo menos no lo va a garantizar mientras no se le obligue y esa es otra cuestión ¿cómo se le obliga? pues desde luego con la estrategia que ha tenido Ana Farroa Baino Evidentemente no, porque con eso no se consigue ni un acuerdo de gobierno, no se consigue absolutamente nada. Hay, yo creo, que la estrategia de la dignidad, la estrategia de levantar la cabeza y decir, esto se tiene que solucionar, pero se tiene que solucionar yendo al fondo del problema. Y ahí, actuando, yo sí creo que, sea al PSOE, sea el PSOE, al PP o a quien sea, se le obligará y se le forzará a reconocer algo que es ya inevitable en el siglo XXI, que es que no se le puede imponer a un pueblo algo contra su.